era la mejor opción al examinar el tema de movilidad, esto es que los ciudadanos puedan ver televisión en cualquier parte, en una bicicleta, en, en un bus, en el carro, el tema de, el tema socioeconómico, el tema de la transición, una transición prudente diría yo que más extensa que le da a los colombianos la posibilidad de que cualquier esfuerzo económico que haya que hacer allí se pueda ir difiriendo en el tiempo. Creo que ese es un paso que le da mucha claridad al país sobre el tema de la televisión a futuro.